La Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte decidió dar marcha atrás con la decisión de prohibir la presencia de público visitante durante los encuentros de la Liga Amateur Platense. El organismo revocó la disposición, por lo que el Campeonato de la Competencia Regional podrá dar inicio sin contratiempos el próximo fin de semana. A Previda adelantó que otorgará un plazo inicial de 90 días para que comiencen con los compromisos asumidos en la reunión. Algunos de esos compromisos son arreglos de infraestructura, capacitaciones relacionadas con la prevención de la violencia y la ley Micaela, trámites de personería jurídica y salud de los jugadores. Continúan las jornadas de vacunación antirrábica en La Plata. Esta semana continuarán en Altos de San Lorenzo, Hernández y Villaliza la campaña de vacunación antirrábica gratuita para perros y gatos que lleva adelante la Secretaría de Salud de La Plata. La propuesta estará presente en la Delegación de Altos de San Lorenzo de 25 y 75, de lunes a viernes, de 2 de la tarde a 7 y los sábados de 9 de la mañana a 1. Hoy y mañana de 2 de la tarde a 7 estar en la delegación de Hernández, ubicado en 25 entre 512 y 513. De igual modo, el próximo sábado el vacunatorio móvil estará presente en el programa Barrio por Barrio, que se realizará en 423 bis entre 15 y 16 de Villaliza entre las 10 de la mañana y las 4. Un servicio que informa más acerca. presentaron nuevos espacios recreativos para niños y niñas en las cárceles de Mujeres de los Zornos. En el marco del Día de las Infancias se inauguraron espacios recreativos en dos cárceles bonaerenses ubicadas en La Plata, con el objetivo de beneficiar a las niñas y niños de hasta cuatro años que viven con sus madres privadas de libertad y para menores que las visitan. En un trabajo mancomunado interinstitucional, instalaron juegos de plaza, donaron juegos y elementos didácticos en un salón de usos múltiples de la unidad 33 de Los Hornos, donde 34 niños y niñas de hasta 4 años viven con sus madres y en el patio de la unidad 8. La temperatura mínima para hoy en las regiones es de 11 grados y la máxima de 23. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.